Cuando los excesos de la dominación generan protestas cuya realidad queda certificada por los medios, se produce una ilusión de conciencia, un despertar aparente que aparece, que parece anunciar la reaparición de la cuestión social y el retorno del sujeto destinado. Sin embargo... Al comprobar el carácter trivial y frívolo de las reivindicaciones centrales y al oír las repeticiones chapacanas de, de las ideologías progresistas, se nos disipan las dudas respecto a lo que realmente ha vuelto a través de la protesta consentida, que no, otra, que, el, que no es otra cosa que el cadáver del sujeto. La cuestión social continúa sin plantearse en profundidad, mientras que todos los muertos guardados en los armarios de las ideologías salen de paseo. A pesar del contenido de verdad, que tengan una protesta que flote en aguas estancadas junto a los restos podridos de estas pseudo pseudoalgaradas anteriores no es el lugar más propio para la reformulación de un proyecto de cambio real. tardes estamos una semana más aquí en 1984 de Titoyeta radio de Dalgaida para el resto del mundo. Sí, sí, en 1984, aquest dissabte, uh, de 5 a 7 estarem, que ens podeu escoltar uh, per FM o a través de la pàgina web uh, titoieta.cat en directe. Hem començat amb un text uh, de Miquel Amorós que avui estava fent una xerrada uh, en aquestes jornades uh, d'antidesarrollistes, de, de, de Transitant, i, i bé, teniu uh, molta informació de, de qui és en Miquel Amorós i, i, i, i res, i, i això, que... Que, que és realmente una, una persona bastant interessant, eh, esta ser xerradeta i molt guai, molt guai. I avui que tenim el Larry, ai uh, Raúl. <ríe> Larry está a tu lado. Està a mi lado aquí. <ríe> <ríe> que también segurament que nos echaron una mano comunicant-nos coses i tal. Pues bueno, hoy esta tarde tenemos aquí pues, a un grupo que ja tenim el canal de, de presentar aquí al resto del mundo. Son Motorashi. Què tal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenim a la guitarra a mi lado. Nick. Nick, Nick. què tal, buenas tardes. Hola, Aurelio el otro guitarra. Hola otra vez. Paco el bajista. ¿Cómo estamos? Y más el vocalista. Hola. Hola Marco, que está trabajando un salvador, si nos escuchas. <risa> bueno, Motor así es una banda que ya lleva unos cuantos años por aquí rulando por Mallorca. Y bueno, primero nos nos deleitó hace un par de años pusimos un pequeño una pequeña maqueta que estaba muy bien, que se llamaba Tapas, si no recuerdo mal. Más ¿Era así, no? Sí sí. sí, sí. Y bueno, ya aquí justamente eh, tengo el, el vinilo, no sé si lo sacas sin vinilo y en CD, o a lo mejor solo en vinilo, de lo que es el primer álbum que se llama Rock and Roll Curry. Al fin, ya pues lo puede ver la gente en, en la calle, este pedazo de vinilo de Motorashi. ¿Cómo nació no Motorashi, más ¿Cómo? No sé, nosotros cambiamos ahora un poco. Ya, pero el principio de motor el principio de motor así, no sé. Um, el, el disco Yama Rockenrock Curry, porque en principio hay un montón de estilos. Hay un poco de punky, un poco de metal, un poco de rock and roll y, y por eso, el, el disco Yama Rockenrock Curry. Y ahora nosotros cambiamos un poco para más estilo rock and roll. Sí, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo nació la banda? ¿Hace dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Diez años? Uh, Nick <risa> <risa> okay, ya está, es seis años, ¿no? Seis años nació sí, la banda, ¿no? Sí, sí. Y fue justamente que estabais a lo mejor de copas en un bar y dijisteis ¿Por qué hacemos una banda de rock and roll y hacemos un poco de ruido para que la gente sepa lo que nos gusta de verdad? ¿Fue así o fue de, de, de otra manera? No, no Eh... Uh... Mm. <coughs> Hace un año y creo que más o menos un año creamos que la banda está muerto hay un poco de problemas con la gente aquí dentro y cambia la, guita, la guitarrista estaba el gris pero ya um, cambió la guitarra entra el nuevo guitarrista el nuevo bajista y el estilo cambia cambiaba mucho y ¿eh? Um, sí, bastante Hubo, hubo problemas con, la, con lo que se dice La antigua formación, entonces me estás eh, querido, queriendo Comunicar, ¿no? O sea, con la antigua formación Que tenías antes con Mark y con Chris No lleváis a lo mejor Bien, ¿no? Y dijisteis que había que hacer Un cambio, ¿no? En la banda Para sí, que si sonarais opinar, un poco si Sí, sí, no, pues podéis pues, aquí todo el mundo ha puede opinar Ha sido un punto y aparte ¿no? sí. Sí. O sea, eh, motor así Sacó el LP y dijisteis Bueno, ahora vamos a hacer otro estilo de de sí, no, de, hecho, de fue, formación y de música, ¿no? Sí, fue Match que me llamó a mí cuando Chris dejó la banda y esto me llamó y querían partir de nuevo porque ya estaba medio por dejarlo. Eh nada y un rato seguido después nos pusimos en contacto con Paco porque Nick tocando el bajo ha pasado a tocar la guitarra. Exactamente, sí. Y ya todo completo, ya todo va sobre ruedas. Eh, hombre, espero que que Nick, siendo el bajista que era una caña, siendo seguramente que la guitarra será doble caña todavía, ¿no? <risa> sí, sí que es verdad. Bueno, vamos a escuchar lo que antes hacíais y después nos iréis justamente, yo qué no sé, eh, eh, diciendo lo que estáis haciendo algo nuevo. Seguramente que tenéis a lo mejor algo en plan maqueta de lo que será a lo mejor próximamente el siguiente vinilo o siguiente CD, lo que queráis hacer sí, sí. o a lo mejor hasta como últimamente he visto que se pone de moda, no, el disco digital final. por internet, pero bueno, si queréis podemos escuchar lo que antes pues teníais hecho Motoro que me parece que vosotros ahora lo hacéis en el repertorio, ¿no? Eh, Aurelio y Paco, ¿no? Lo hemos incluido, bueno, lo han querido incluir porque son temas que el disco. Sí, que son es un tema muy, muy, muy buen ¿Qué, ¿Qué tema qué tema vamos a escuchar? Bueno, creo que está preparado, uh, está show, preparado. Show, me show Me The Way Pues venga, sí. vamos a escuchar esa canción Que ahora hacen eh, la nueva formación de Motorashi Vale, Show me. Bueno, esto es lo que justamente sonaba antes de motor así Ahora, justamente, más adelante, eh, seguramente que tenéis nuevas canciones. Eh, ¿Han sido difíciles de encontrar nuevas canciones para nueva formación? ¿Mats? No, absoluto no difíciles. Han, <risa> ¿Han sabido compenetrar bien con vosotros? No, no viene, das, viene muy rápido. Bueno, queréis recordar que Paco y, y Aurelio vienen de, de bandas, eh, bueno, de antes, muy a, muy a, Muy antañas de aquí, de la isla eh, Paco y Aurelio han estado bueno, eran justamente mmm, los, los que más o menos siempre han formado la banda de Kamasutra Victims que, ¿Qué ha pasado con Kamasutra Victims? Bueno, la, la, la verdad que no... no Porque hace poco eh, sé que os habíais vuelto a rejuntar con una nueva formación también hicisteis un par de directos por ahí por Manacor por Puerto Cristo funcionaba un poco Sí, falló un poco que no, te, no tenía no tenía... No tenía espíritu de lo que ahora hemos encontrado Faltaba ese... Esa faltaba chicha, ese, ¿no? Sí Faltaba la chicha Faltaba un poco de chicha Fue un poco de melancolía recuperar lo antiguo de Kamasutra Que estaba bien, pero ¿Qué? no resultó como yo me esperaba Había cosillas que no, no, no... No sé, no quedas contento con la cosa y ¿para qué alargarlo? Y fui yo que dejé la banda porque es que no estaba satisfecho de cómo quedaba, no por nada personal con los demás Porque todos habían puesto muchas ganas Kiko como cantante lo había dado todo El chino de batería también <risa> no, Nada que decir, pero sí, era el mal motivo personal mío Que no, no no estaba satisfecho con lo que... Sí, es mejor dejarlo con... Exacto, no, no... O no, sea, sé, de buena tinta que no empezar después con malos rollos Sí, y sí tal. hay que seguir De hecho no se lo esperaba Kiko, se quedó de piedra el chaval Y me sabe súper mal, pero uf, qué va a hacer No vas a alargarlo tampoco uh -huh. No, y desde luego que... Sí, falta, faltó, un poco, faltó un poco de... De, esa, de, de, de esta cosa que que no mueve a todos ¿y cómo fue que pudisteis contactar con esta pedazo de banda de Motorashi? no, fue Maxe que me llamó ¿Aurelio? ¿tocas con alguien? Yo, conocí, alguien? conocí alguien antes bueno, si sí. sí. habíamos hecho cosas juntos Uf. con Screaming Planet había... 20 años. Mallorca es muy pequeña. Sí, es casi, casi. Pues sí, yo, bueno, eran ellos que tenían una banda Screaming Planet con Fabián y Till, lo que antes también era de Kamasutra. Fabián era exactamente el cantante. Y me invitaron a estar en el grupo y como no sé decir que no... La verdad que bueno, ya me imagino. Porque también Aurelio, que no lo conozca y tal, también estuvo como guitarrista de Totsans, una banda mítica también de aquí de la isla, que, bueno, desgraciadamente también, pues, desapareció, como muchas bandas han pasado, pero bueno, ahí quedó la cosa. Sí, más de lo mismo, me invitaron a estar en la banda y no dije que no, <risa> pa'lante. Te, te fue bastante bien, con Tostan, estaba bueno, muy, muy, difícil, muy buena gente, muy buenos sí. compañeros, sí, muy bien, muy bien, uh -huh. buenos recuerdos. La verdad es que sí, lo creo, lo creo, muy buena gente y tal. No, también con Vortohashi, coincidimos en un concierto con Kamasutra. Ajá. Uh -huh. Ah, sí, exactamente, me acuerdo mm -hmm. Y bueno, yo yo Marse también a the Screaming Planet lo conocía de, de hace años atrás mm -hmm. eh. Bueno, el rollo que lleváis ahora ¿Cómo lo calificaréis vosotros? Porque hay mucha gente que va por ahí diciendo Es rock and roll, es punk rock No, es rock and roll Es rock and roll, ¿no? Ay, o sea, es un, lo, es, no sé un poco hay, gente que, hay gente que me dice Tío, parece motorhead No <risa> <risa> no, no lo has escuchado tú por ahí macho. porque a mí me ha llegado mucho la, a, a mis orejas de que tu voz parece la de Emmy es <risa> imposible pero bueno a lo mejor será el directo porque a lo mejor en, en lo que es el LP lo que yo está escuchando es muy diferente o sea, sí, es sí. más tuyo, no, es tuyo no más no, personal no, la voz ahora es todo más auténtico de, de rock and roll no sé es funciona en el primer momento nosotros juntos y Y por eso no sé, Ahora no no piensa más. Es, hay veces no, es muy rápido un nuevo tema en 15 minutos, 5 minutos, no sé, funciona muy bueno y no sé. No no piensa, es más así, más así. Por, por eso yo yo piensa es rock and roll. Tú cantas y, ahí y, y lo que te gusta, ¿no? O sea, es, no sé. Y no no no es importante, es punky o es este, es, es, es, en final todo es rock and roll. Eso es lo que siempre digo yo, que el rock and roll, si se lleva las venas, pues bueno, hay que ponerlo, hacerlo disfrutar a las personas que pues bueno que está delante tuya y que quiere disfrutar pues eso, de los conciertos en directo y tener ahí esa vibración buena de lo que es el sonido auténtico. ¿Queréis que pongamos otra canción de lo que tenéis antiguo, de lo moderno? Tenéis algo preparado por ahí? Hay una preparada del Discount Duo del Rock and Roll Larry. Si la queréis poner, también es aceptable, es muy buena. Diga, sí. pues ¿qué canción será? Será eh uh, "Took to be true". Pues venga, otra canción de Motor así. ¿Tú cómo has dicho que era? Demasiado bueno para ser verdad. Pues... <risa> <risa> dale, dale. <risa> Pues, bueno, una, una corrección ¿no? Sí, sí. no, pero bueno Seguramente que cualquier canción de este disco Todas ah, son buenas Esto es rock and roll duro no, no. ¿Qué canción estaba sonando? Blind Life, blind Life. Eh, Vida Negra ¿no? sí. ah, Ciego, ciego, ciego, ah, ciego, no, ciego okay. sí. Perfecto Bueno, eh, Motorashi Qué gustazos Dentro poco tenéis un concierto muy bueno en Manacorp Sí, sí, sí, tocábamos dos, dos veces en Manacor No, pero digo ahora, dentro de poco ah, oiga, el, día 31, 31, el día 31 un, un concierto sí. en Manacor En la Plaza San Jaume Con Full Metal Jack, si no voy equivocado Y con Atómica También abriremos sí. nosotros el escenario A eso de las 11 Y promete, la cosa promete ¿Sí? será los temas antiguos con lo nuevo o solo no hay... un poco variado no, do, no solamente, solamente dos antiguos sí, dos antiguos es... el resto está nuevo el resto es nuevo material nuevo inédito inédito o sea sí, no está lo... grabado no está grabado pero bueno aquí escucharemos en primicia ah, un, un cositas ahí que grabación localera, localera que, es... que <risa> seguramente bonito. que nadie habrá escuchado nada más que vosotros en el local y, ¿Y algún aquí. hermano bueno eso es lo que siempre suele pasar Eh, ¿Qué tal ha, os ha ido Hacer los ensayos? Eh, prepararlo Muy bien, hace buen trabajar Con, con Nick, Matze y Marco Está muy bien, todo pff, Lo que ha dicho match sobre ruedas eh, todo el, Es que el trabajo casi viene hecho vienen Nick con sus ideas Porque es el cerebro de la banda Se ponen en marcha y salen pff, en un plis Sí, sí, buen trabajar si Todos se eh, de acuerdo, no hay ningún problema Y todo, tirando para adelante Todo se pone de acuerdo, todo se discute Y, y se aprueba Sí. Hay pruebas, esto sí, esto no, esto vale como en cualquier banda, igual, pero sí, se llevan a cabo las ideas. Yo para mí, bueno, ha sido un premio, un regalo. Nosotros después de Kama Sutra habíamos con Aurelio habíamos intentado hacer una banda de versiones, pero no acababa de, de resultar. Siempre o sea, el batería el batería nos dejó, luego buscamos a otro, también no acabó la cosa de el chico tampoco no podía al 100% incorporarse a la banda. Y fue en Motorhashi llamar a la puerta de Aurelio Luego me lo dijeron a mí Y bueno, contentísimos, contentísimos Vamos, con te apostaste todo ayuda. al negro Sí, to y todo todo sale a la primera Todo sale a la primera Bueno, pues mira Así, así va bien trabajar y, y, y da buen resultado Hombre, ya siempre digo que cuando encuentras buenos músicos Encima que ya llevan su rodaje La verdad es que seguramente que tiene que salir una banda excepcional Seguro evidente Evidentemente Evidentemente sí es justamente cosas que por ejemplo yo que me gusta regular por muchos sitios y viendo que hay nuevas formaciones con gente pues novata por así decirlo Y cuando ves con gente que ya lleva pues sus años y tal Y ves que se, se van juntando haciendo proyectos y tal Pues allí se ve por ejemplo lo que se dice Lo que uno se ha curtido ¿no? En la, en la zona musical Y seguramente que a lo mejor con vosotros Pues eso pues... Ahí está, ahí está, ahí está hasta, hasta, hasta coincidimos en las bromas En, en el buen rollo y esto, esto Hace lo, lo que te gusta y que mejor que llevarlo bien sí, sí. Sí, ¿eh? Pues si queréis podemos escuchar alguna de esas primicias Que tenéis por ahí puestas Sí, sí, sí, yo creo que sí, y ve, eso Somi, no sé en qué comenzará... Sorpresa. Sorpresa. A lo que venga. Lo nuevo en primicia desde Tito Yeta Radio 1984, <risa> Motorashi, canción, después lo diremos. Localera. <risa> nos habéis pillado <risa> Estamos sí, sí, sí. ahora justamente aquí pues comentando la, el, el, un problema que se ve que hay en, en esta grabación, pero bueno. No, es no grabación, es eh, en directo, en local. En directo, local. en el local, no, no, no. y ahora estaban comentando que había aquí can dos canciones enlazadas, pero bueno. Ha quedado muy bien. Ha quedado perfecto, sí, yo sí. pensaba que era la misma canción. ¿no? Ahora, ahora el tema será poner la otra, que quede limpia sin... <risa> <risa> yo voleo en medio de sí, la grabación. No, no, eh. Eh, ¿Cómo, no es... ¿Cómo se llamaban estas Eso, canciones? Es una idea escenado, de, de nosotros grabar en directo casi. Sí, sí, ¿no? Ah, no. no. no. Sin, sin grandes rayos mm -hmm. ¿eran dos canciones enlazadas? No, no, bueno, la segunda no llega a sonar, la ha cortado muy bien ah, la corta, el compañero ¿no? Bernat Bernat ¿sería? me golpea como un martillo <risa> eh, más, tú cuando compones las canciones eh, ¿Hm? cuando compones las canciones eh, ¿a qué a qué te refieres muchas veces cuando hablas en las canciones? ¿a qué público? ¿a qué gente? ¿a no cosas es, personales es rock, roll, rock son ya, ya. cosas del día del día eh, o sea día, de lo que pasa no en sé, el mundo eh, no sé un dilem político no sé pero normal son cosas de rock and roll es pasa cada día <risa> o sea, no hay nada político ah, sí, un poco, claro, un poco en este tiempo mm. Nosotros tenemos, tenemos Anarchy, revolution <risa> <risa> <risa> <risa> poco de la calle todo, ¿no? Sí, sí un poco, un poco de todo calen, Pero no, normalmente es, Cosas que pasan cada sí, día Pienso las cotidianas de todo mm -hmm. Sí, sí, sí Volviendo un poco a, a cuando sacasteis el LP, eh, cuando sacasteis el LP, hicisteis aquí una una una presentación o directamente lo presentasteis en Alemania? No, no sé, no, no sé. No, nosotros no sabes, ¿no? <risa> Mira qué pasa. No, bueno, eh, lo sabréis vosotros dos porque Aurelio y Paco no creo que, que sepan nada tú ni. No, no tenemos un plan grande. Solamente para nosotros escribimos canciones para disfrutar en el estudio. La mejor cosa es para mí. Mi vecino tiene un estudio abajo de casa y... Uh, ¿Va grabando? Sí, sí, sí. Para ensayar en un estudio muy grande y para grabar solo paga el, el... El mes. El corriente, y, uh, el corriente y para uh, los... Cintas, Los CDs, cintas, el máster. Por, ¿Por qué ¿eh? no? <coughs> en principio, cuando yo eh, eh, conjunto el, el banda, solo para un, un proyecto, eh, solo para un álbum, 15 temas, pero cuando ensayamos, eh, dijimos, hay un cosa aquí dentro para hacer más. Podemos tocar en vivo y, y otra vez, otra vez, tres o cuatro años más tarde, cuando Paco y Aurelio... Uh -huh. Uh, entra entraba el, eh entraba la manda estaba más o menos lo, eh, la, la misma cosa eh solo yeah. para el, para el proyecto para cuando tocábamos juntos Se va muy, muy bien, muy bien. Y yeah. ya queremos tocar en vivo y, y más, y más. Hay eh, mucha ¿no? energía, hay muchas ganas. Ya, ya, sí. pero yo no, no me refería a eso. Yo me refería que cuando sacasteis el disco, hicisteis presentación aquí en Mallorca o lo presentasteis en Alemania. En, aquí en Mallorca presentación, sí. claro. Sí, sí. Sí. En Alemania no lo habéis hecho la presentación. No sé, ¿No, no, no, no, no, no sabes, grabamos y, y mira después. No, ah, he los comentarios de, de, de, que ya ya, digo, ya, ya, ya. se comenta por ahí que justamente hiciste <risas> la presentación. Pero vamos, Tenemos no... con, contactos a Alemania, pero no sabes en el momento. Ah. Bueno. ¿Qué, ¿Qué os parece si, si continuamos con la con la próxima canción mm -hmm. y así escoltamos un poco más de lo nuevo de Motorashi? parece? Estupendo. Venga Vamos a ver qué suena por ahí De los nueve motores Y primicia En 1984 ¡Somi! ¡Somi! Así que hemos acertado que nos se enlacen las canciones Buenísima esta canción, eh Rapidilla. Me han cantado, rapidita vale, Y tío, justamente buena, buena. es del estilo que me gusta a mí oh, vale. es Del estilo justamente Que me encanta vale, y escuchar... No puedes faltar el 31 en Manacor La verdad es que justamente no puedo faltar Porque yo justamente Ese día, bueno, ya le iremos más adelante Ahora tengo que comentar lo que va a pasar dentro de dos semanas ya lo I, Igualmente, ¿on serás? ¿Concert de Manacor? A Plaza San Jaume A Plaza San Jaume Plaza San Jaume Que está justamente Que conozca un poco Manacor es, eh, Enfrente está el bar De Camp Festa Un bar de rock and roll Muy bueno uh -huh. Y seguramente Que bueno Ahí seguirá la fiesta Después del concierto Hombre Seguramente asegurada <risa> Público no le faltará <risa> eh, motor así qué bueno teneros aquí En la radio les agradece la invitación Vosotros Nosotros también es? estamos contentos de venir ¿Vosotros, aquí ¿Vosotros qué pensamiento tenéis ahora Por ejemplo del rock and roll que se hace hoy en día? Bueno, me has pillado porque no escucho Mucha música, ahora solo motohashi, motohashi. <risa> <risa> Y si recuerdo a escuchar música Es al pasado Y no, no, no bueno, estoy no el... muy puesto No estoy situado no, estás no? situado no. Pero más o menos, lo que hacéis ahora ¿Te recuerda mucho a lo que hacíais vosotros antes? ¿O ¿O es como una cosa A lo mejor Que es más o menos peculiar? Yo en o... mi caso No Es diferente a lo que hacía Yo Pero de hecho Ahora hemos tenido Bandas de covers Y esto Pero tocábamos cosas De Pantera Machine Head Chimaira Yo que sé Pegamos palos muy altos Más metalero Sí no, sí, no, y, tan, no tan punto no que cuando tan... me invitaron a motohashi yo llegué con mis pedales ya <ríe> un poco ecualizados con las que ya las bandas pues como que se asustaron un poco <ríe> me imagino me imagino. bueno pero súper rápido ¿eh? enseguida nos hemos hecho a este a este sonido Hombre, y ni siquiera lo piensas yo creo ah, que viene, de, viene solo después de la escuela que tenéis otro es como no sé cómo decir dónde tengo que subirme que lo conduzca ahora mismo es lo que me pasa a mí que Nick me dice mira vamos a hacer esto pum pum pum pum una idea pues, se lleva a la práctica y y todo coincide todo fluye uh -huh. entonces no busco en comparar esto suena a suena a lo otro no, no para nada es lo que sale allí en ese momento uh -huh. para nada y, ad y además que, que tiene tiene energía tiene para nosotros tiene mucha energía y es bueno es lo que dice Mace rock and roll y punto mhm uh -huh. Bueno, tocaréis con una banda también que seguramente que la conoceréis bastante bien, que es Full Metal Jacket, sí, claro que es sí. una pedazo de banda. ¿Qué me podéis comentar de Full Metal Jacket? Muy simpático. Osales, lo conocemos mucho. Alex empezó tocando el bajo con Paco. <risa> esto, de esto hace muchos años. <risa> en alta. Un, un saludo, Alex, y si os sí, sí, y saludo no se Sí, seguro que Juanma y Búfalo. Sí, claro, sí. No, la verdad es que son tres músicos que yo un conozco. Y la verdad es que Búfalo toca la batería cojonudamente. Juanma tiene un desparpajo en, Muy en, en, en el escenario que... Pff, te llena y te justamente te atrapa para que no te desanimes en, en, en el concierto. Juanma lo conocí en el concierto de Top Sanche en Sala Fónica en Muro y muy buen chaval, muy majo. Mm -hmm. Sí, buena gente. Claro. No, ellos eh, además me parece que hace Tengo con miseta. <risa> <risa> Póntela el día del concierto de Motorola, así verás cómo flipará. <risa> no, aparte, moto, eh, me parece que Full Metal Jacket, no sé si hace poco también eh, han presentado un nuevo LP. Me tengo que poner en contacto con ellos cuando los vea y sí, han colgado y un vídeo, han colgado Invitarles vídeo. a que vengan aquí a hacer un programa con nosotros. ¿Tienes algo preparado por ahí, verdad? Pues ah, uh, pues para para alguna cosa tenéis para el entretenimiento o pueden seguir más eh la misma grabación, Acabando? Voy a darle una sopecita seguramente va. que a Aurelio, que seguramente que traerá Uy, buenos recuerdos esto. Qué peligro. Bueno, recuerdos. los Jonkis. ¡Uy! ¿Sí? ¡Casi, casi! Pero bueno, seguramente que si escuchas a la voz de este personaje, lo adivines después. Si sí, le damos el play... Y... Dale al play y después lo comentamos. Vale, eso me... Pues escuchar a un tema de una banda que seguramente que ahora me habéis injustamente adivinado quién era el que cantaba, eran Caníbales ¿Cuál es el premio? <ríe> ¿El premio? <ríe> una muñeca chochona <ríe> Escuchábamos Caníbales de su LP eh, Ay, me han la carátula ¿Qué LP? No, no. Bueno, eh, la Soy canción se llamaba Soy un bicho y, Ah, no, está aquí, perdón, sí, lo tengo aquí y es de de bueno, de una de sus de sus maquetas que sacó en su tiempo, Caníbales, que se llama igual que el nombre, que el grupo y bueno, como habéis podido adivinar, era Rafa el que tocaba. Saludos, Rafa. Sí, saludos. Rafa Murillo eh, también estuvo en esta esta, en esta formación eh Moisés. Moisés, Moisés saludos, señor. Moisés, señor Juanmi. También, hola. también, buena vez. ¿eh? Son gente que Total. habéis tenido muchas... nos no, sí, los hemos buscar. rozado, los hemos rozado. hemos sí, rozado en muchos conciertos en la época de... Bueno, en gran Ojalá época. Juntos, ¿no? Con Canibales, sí. todos nosotros, ¿no? Sí, sí, Dos sí. veces, Screaming ¿no? Planet, <risa> eh. Plaza con ¿no? Ah, es un planeta... Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, en Puerto Cristo, ¿no? Oh, sí, sí, sí. A mí me tienen que recordar las cosas, porque... <risa> el Alzheimer ya te ha feito. ¿Qué? Oh. <risa> porque yo no sé... <risa> A lo mejor lleva dos cervezas de más, yo qué sé, de ventaja. Siempre no leche caliente, comí un montón. ¿Qué recuerdos tenéis de Rafa Murillo cuando estabais en Gomila? o Muchas veces que habéis coincidido tocando con el, en el barco, por ejemplo. Bueno, ahora que lo has dicho, yo lo recuerdo... Ahora que me ha venido a la cabeza, es privado, ¿no? No lo puedo decir. No es... bueno. <risa> <risa> <risa> Yo sí, nos lo pasábamos muy bien, nos lo pasábamos muy bien. La verdad es que Rafa, Rafa, Rafa, Rafa, Murillo, Rafa Murillo, es un personaje que tiene tiene una soltura con las letras y con el punk rock, que la verdad es que poca gente le da ese desparpajo tan tan es auténtico. Muy, muy, muy, auténtico, Rafa, muy sí. auténtico, aparte como dibujante que hay dibujos muy buenos también que Y sí, muchos carteles de Rafa. Sí, sí, en esa época la verdad es que se le ocurría de puta se madre. Se le jugaba bien los carteles. <ríe> Si os parece, ahora aquí tenía preparado un pedid vídeo de, de Full Metal Jackets, dura no más un minutat, lo, lo escuchamos sí. y a ver qué a ver a qué nos diuen. Venga. Jackets coming back a partir de setembre, compañeros, força! Bueno, això és uh, un petit vídeo que vàrem fer al setembre de l'any passat, uh, bueno... ¿Qué? Bueno, ya que, que quiera verlo Ya sabe el día 31 de mayo En las Fires y Festes de Manacor Las grandes fiestas que hay de primavera en Manacor Pues junto con Motorashi Y Atómica en la Plaza San Jaime A partir de las 11, ¿no? Sí, de las a 11, 11. Sí. A de las 11 ¡buah! Descarga de rock and roll y energía pura y dura Los vecinos estarán contentos Como siempre <risa> <risa> Bueno, esa noche es que no les queda otra Porque allí sale todo el mundo eh, Bueno Bueno eh, si queréis justamente a la que estábamos hablando de Rafa, yo sé que justamente tú me decías, "Hostia, a ver qué hace Rafa por ahí y tal, que no nada de él." Pues mira, te voy a poner una canción de una de las bandas que tiene eh, a día de hoy, Rafa Murillo, después de dejar Doctor Doom y Caníbales y tal. Pues mira, eh, después hizo Aspirina Infantil, que después te poned otro tema más adelante, no seremos tampoco tan tan tan así como parece que tenga que ser el programa para Rafa. Y bueno, encantadísimo estaría Pero bueno, le hemos hecho siempre aquí muchas entrevistas a Rafa Y la verdad es que es un, es un personaje Y es un placer siempre tenerlo aquí Y ahora pues tiene otra banda que se llama Trance Claro, estaba enseñando aquí la carátula de, de esa banda Y vamos a escuchar Una versión que hacen de Zombies, solo es una moda tus vejillas. Ya estás a punto. Sacas la cuchilla. Te arañas la cara. Es tu amor. de Bronca. Bueno, tengo que hacer un, una rectificación, que antes me he equivocado. Eh, la canción que estaba sonando antes de Trance, solo es una moda, es de Último Resorte <ríe> y no de Zombies. <ríe> y estábamos justamente ahora escuchando una canción de un grupo llamado The Sulfators, con la canción eh, motor eh, Motorbikes, drugs y Girls, o sea, motocicletas, drogas y chicas, de su Muy LP contenta. Good good, <ríe> good Harvest <ríe> DJ. <-R". ríe> Te ha gustado el nombre de, este, de esta canción, ¿eh? No, la, canción, la canción también. La canción también, ¿no? Sí. Eh, aparte del concierto de, de... Dentro de dos semanas, ¿tenéis ahora más proyectos de hacer conciertos? ¿Os vais a encerrar en estudio para eh, después, grabarlo en, en CD, vinilo? Sí, después grabamos... Sí. Está ya todo casi preparado para grabar Sí, meternos en el estudio Cerrados hay un par de meses o dos oh, no, días No, no, no, rápido. Sí. rápido Hoy en día rapidito, ¿no? Sí, sí. Sí. Si surge algún Son... concierto también se podría contemplar Sí, sí pero, claro, bueno, cuando, cuando después... uno tiene una idea para un sí. concierto ¿no? no hay ninguna prisa tampoco <risa> no, no, no hay... Vamos, no. Tenemos el caché muy abierto y es muy asequible O sea que, a lo que sí. caiga eh, Para contactar con vosotros, si queréis, lo podéis anunciar por, por radio Y seguramente que a lo mejor os cae alguna llamada Ah, pues muy bien, claro, sí, sí, bueno, en este caso ¿Tenéis alguna página de face No, no, no eh, ay, <risa> Sí, es una página, pero no está actualizada Creo no, que estamos en trámites claro. para ponerla en marcha otra vez uh -huh. Pero de momento no, en todo caso habría un teléfono de contacto que es el mío El 626 52 76 19 O el de Paco 675 36 26 10 Pues ya sabéis, si queréis contactar con Motorashi Podéis llamar a Aurelio con el número que ha dejado O a Paco Y al que inter interés pues ya sabe tiene seguramente que un concierto asegurado de buena energía y pff, despiporre <ríe> si queréis podemos escuchar algo más de claro. lo que tenéis por ahí al azar si podemos podemos seguir más ese tema Y o el cuarto. El cuarto ya no sé. Sí, no El tercero. Okay, okay. Y ¿conseguí, sabo? Anarchy. Anarchy. No, cuarto. Cuarto tercero, es el, tercer, el, tercer, el tercero. Anarchy. Anarchy, anarchy eh, y, si no, una buena canción, es una buena canción. <risa> no buena. La conozco. Venga, Somi. Motorcity, <risa> Anarchy. Bueno, uh, ara mentre estàvem escoltant aquesta cançó de Revolution Anarquí, o al final quina era? Erens les dues. I doncs bueno, estava entrant un burrofax, un burrofax que ens entrava a la secció necrològiques, Raül. I secció preferida últimament. I teníem una petició especial. Podem posar-la tranquil·lament. Si voleu, el eh, nostre amic J, que està aquí sempre eh, a altres també, us explicarà exactament per què lligam aquesta cançó amb aquesta necrològica. ¿vale? Uh -huh. Amem, tu què hi dir, Jota? No te oigo. Bona tarda. Bona tarda. En Bernat m'acaba de dir que... Ken en Guiguer s'ha mort, no sé si sabeu, sí, sí. un escultor suís que és que va dissenyar alien. Sí, bé, bueno, a part de uh, moltes més coses. Sí, i clar, i ara em van anar a parlar de Kennedy, de, de l'LP Franken-Christ, un oh. tema, oh. Oh. i és perquè en aquest LP en Giger va fer un, un pòster interior, uh -huh. que va tenir molts problemes, o va dur, va causar sí, molts problemes en, en el de Kennedy El de l'LP Frankenstein. No, Franken-Kreis. És a Franken-Kreis, és a... Casi-casi. Sí, sí, sí. uh, de dins és, és un quadro, una pintura, que són polles que, que follen cotorrits, els cotorrits es converteixen en polles que, que, que tornen a follar i tot això així. Clar, i aquest LP té la particularitat que no, no, no duca lletres a portada ni res d'això. I resulta que un, un adolescent o un nens li van arreglar aquest disco als Estats Units a sa epoca. Ja em diràs el cacau que se va muntar quan que es va veure el pòster aquell i això. Bé, es varen denunciar, es va tenir molts problemes. Va sortir la fundació, queixa de No More Sonsorship Foundation, que van fer amb Biafra i companyia, tot arreu d'això. Mm -hmm. Bé, va ser un... Gràcies sí, bueno, en Girem. A marxar, a marxar. I s'havien anat ademàs. Però bé, bueno, a parte, bueno, también le hizo muchas caraturas a Dancy, a Blondie... O sea... bueno, a Blondie no, a, a la Débora Harris bueno, en solitario. De... Sí, bueno, exactamente. Perdón. Bueno, això, i uh, ara escoltarem un dels temes més, més punts de... De Dicker. De LP, que és bastant raret, i hem triat Send Get of the Air. Pues venga, som -hi. Hey, Rock and roller. get off the get off the air. <laughs> Want well. sure get off the MTP, get off the, the, the air. MTV, Get up the air! Get up the air! See you ladies, features of the Muppet Show Shake your tics and your tics as they rip sick as food It's something I don't like about a fan who always flies No, the some snuck who doesn't care MTV! Get off the MTV! Get off the MTV! Get up the air! MTV! Get off the MTV! Get off the MTV! Get up the air! Get up the air! Oh seigneur que la paix was our beloved corporate gods claimed they created rock video, allowing it to sink as low in one year as commercial TV has in 25. It's a new frontier, they say. It's wide open, anything can happen, but you've got a lot of nerve to call yourself a pioneer when you're too goddamn conservative to take real chances, tenured, paper taker grained instead of music fans all the shots the giant record companies now hello it's comedy dominator rule look at honesty look at creativity the cleverest by the most is that's the name of the game but sales are slumping i don't know you say why could be they put out one too many lousy records empty get up the here Pues bueno, esto era Dick Kennedy de su disco Frankest, Frank... Frank christ Chris. Chris. <ríe> Es que es difícil a veces confundir a Frankenstein con, con Frank y Chris. Chris. <ríe> eh, y bueno, del Para tema que... nuevo que tenéis por ahí, tenéis cosas nuevas que justamente lo que hemos estado escuchando un poco era de lo que eh, Motora así era antes, sí. que bueno, vosotros habéis, os habéis acondicionado a, a esos temas. Ahora a ver si queréis, podemos escuchar... Algo Nuevo, una canción nueva de Motorasi, ya con la formación actual que, que es ahora Motorasi, con Paco, Aurelio, Marc, Nick y Mesh. Sí, estaba preparando aquí a un de los temas que me, me habíais demandado. Que, que, sí. que, que, ¿Quin tema es? Este tema es... Mm, a ver, me love and Desperation. Sí. Es más rock and roll. Sí, ya de los últimos <laughs> que han salido. Pero bueno, están abiertos a cambios también, nunca se sabe. Bueno, pues creo que Més o manco me he clarito en programa Y si fa no fa Puedo mirar descoltarlo de Lo nuevo de Moto Horashi sí, En acción dentro de Vamos a probarlo ¡Ale, <risa> Nos hemos estado riendo aquí un rato porque comentábamos las canciones aquí. Y bueno, ¿qué ha pasado con las canciones? Bueno, que es una grabación localera, es un ensayo, <risa> un ensayo y, y tiene suspicias. ¿Qué, ¿Qué canciones estábamos escuchando uh, Bueno, yo he haciendo viajes. Uh, Cocón. Sí, Cocón y enlazada con... Young not gifted. Uh, young Bueno, las pifiadas siempre se tienen en, en las maquetas, es normal, pero bueno. Bueno, las la pifiadas no la maqueta, las pifiadas es el técnico. No, no, no, no eran otras cosas que yo estaba ah, comentando bueno, bueno, mientras bueno. sonaba, no, no, tú tranquilo. Ay, el técnico perfecto. <risas> es un ensayo grabado. Es un ensayo grabado y bueno, y siempre pasa lo que pasa que, bueno, el que, el que no sabe justamente de cómo está hecha la, la canción, pues bueno. Además no, que era un no ensayo el lunes, porque ensayamos los lunes y miércoles y este en concreto era un lunes, o sea, hay que imagínate. ¡Ja, <risas> <risa> eh, bueno, mira, tengo otra cosa por aquí preparada Que seguramente que te traerá también recuerdos a vosotros dos Porque bueno, vosotros dos sois de aquí Sois de aquí, de Mallorca eh... Sí, de Paco el de Son Gold Leo yo del Coyón Rojas <risa> Que es <Sí>, más, <risa> <risa> el master, ¿eh, Raúl? <risa> Pero vivís en Manacol vosotros dos no. <risa> no. yo en Palma ¿A ¿Ah, tu en Palma vuelves a vivir? Sí, vivo en su fuerteza, en Palma uh -huh. Sí, es de, en Manaco, Mar... eh, es de Porque ni que Escocés Meis es de Alemania Y Marcos de batería también es alemán, ¿no? Marco Marcos es alemán Sí, también Bueno, siempre pasa lo mismo Una aquí el, el, el... Eh, Otro saludo marco eh Si nos está escuchando otro Aquí hay saludo. muchas bandas que siempre se mezclan eh, Cualquier tipo de cultura que siempre es aceptable y tal Eh, tengo aquí un disco Seguramente que Conoceréis también A esta banda Porque hay Seguramente que he compartido mmm, Aparte escenario Habéis compartido bandas Que había hecho proyectos sí, En esa época Y muchas Y muchas historias En de reojo Y ya sé sí. el pon, sí. pon el disco Y después hablamos Seguramente que habéis adivinado sí, <risa> con el primer toque de sí, quién estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí, sí El sí. gran amigo Vaya. nuestro, Jaime Cerebro, Juanmi, eh, Juan Pedro, Tino, Miguel el Loco, Churu. Cayete vino después, que desde aquí le mandamos un saludo de este donde esté, porque ver, fue justamente otro gran compañero que estuvo en esta banda, tan ejemplar que fue Cerebro Exprimidos en el principio del punk aquí en Mallorca, junto con Escoria y testigo de G.O.A testículos de Jehová, y y bueno, ¿qué nos puedes hablar tú de esa banda que con ellos estuviste muchas veces en los escenarios, con Kamasutra Victim, por ejemplo? ¿De Kamasutra Victim? Con cerebros exprimidos, ¿qué os enlazaba estar juntamente con ellos? Bueno, sobre todo, sobre muchísima amistad, los fines de semana siempre vamos juntos por todo, con cien... En conciertos, fiesta y, y pasándolo bien, mm. sí señor, coincidir en, en conciertos, y luego también a, a raíz de esta amistad empezaron a surgir gru grupos que mezclábamos gente de aquí con Dano y Yonky, por ejemplo, fue esto. Dano y Yonky era una banda también, que fue justamente yo cuando vi el pibe primer cartel de Dano y Yonky, me llamó la atención sí. el nombre, no lo que justamente a lo mejor <risa> hacía, sino Dano y Yonki. Y luego una que funcionó un, solamente un concierto, y fue muy bueno en Salgar en Portocolón... Uh -huh con Jaime de con Jaime de los perros, uh -huh. el Til, el batería nuestro de Camazota fueron los pájaros de Gisco. Ay, ¿Ah, si no, no conocía esa banda. Aquello fue antes, lo, también en, en Salgar en Puerto Colombia en la fiesta de Salgar. Uh -huh. Y a raíz de a raíz de, de todo esto eran nuestros eran nuestros colegas, nuestro cordada de siempre. Bueno, Zombies también yo con con Juanmi. Sí, sí, sí, sí, que me acuerdo de esa banda de Rafa Zamorillo, el Tony, Tony, Tony, Tony Ramón. Tony Ramones exactamente, sí. Me parece que en ese en esa en esa me parece que... ¿Quién tocaba la batería? Ya no me acuerdo, no sé si era Jaime. No, Sergio. No, Sergio, Sergio verdad, Sergio, Sergio sí, también, sí, perdona, sí. Y, y sobre todo un saludo a, to, a, a toda esta peña que son mis amigos. Sí, sí, no, la verdad es que son una gente que... Sí, ahora ¿Qué, ahora recuerdos, es... ¿Qué recuerdos, qué recuerdos el sí, punk bueno, de antes bueno, al de ahora? ¿Tú qué, qué diferencia ves ahora? ¿Que antes, por ejemplo, había mejor calidad musical o ahora, por ejemplo, con las nuevas tecnologías la, la, el, la música suena mucho mejor? ¿Qué piensas tú, Paco? Pues la verdad es que no, no, le, no, no, le doy, no, no sabía qué decir en este aspecto. El sonido por ejemplo de antes, por ejemplo, era como más crudo, pero te hacía sí, como más enérgico más vivo y lo no de ahora mejor... a más sangre o sí, más más de... Pero seguimos tocando con el mismo material que antes, Sí, Yo, eso sí, en el sentido, mismo amplipelao, sí. sin pedales y mm -hmm. mm -hmm calma Yo que sé, cambia la la actitud a lo mejor un poco Pero bueno, eso va con los años <risa> Seguramente porque Los por conciertos ejemplo... eran más masivos La gente la gente se, se, se movía se, Salía más, estaba más en la calle Sí, ahora. sí, por ejemplo cuando se hacía un concierto En cualquier sitio la gente acudía de Igual fuera. de lo que fuese, ibas a conciertos mm -hmm. Hoy en día, no sé si es por el tema De que nos tienen ahora un poco Así Represivos o esto con el tema De los controles, pues la gente como que se corta Un poco no sé yo lo, como vosotros lo, lo hemos vivido de otra manera y la verdad es que eso sí que lo echo mucho de menos yo a día de hoy tanto aquí como fuera o no sé en Alemania ¿cómo se vive el punk? más sí creo creo que vive sí. pero este hombre ya el mallorquín ya de Alemania ya poco ¿no? Más no sea, pero yo sé a lo mejor va allí de vez en cuando a Alemania no sé a ver a sus amigos a su no, familia sí claro yo tengo amigos el, el Born Eidels Bueno, me gusta mucho, hay un montón, claro. ¿Y cómo se vive por allí con lo que tú ves, por ejemplo, allí la música, no del punk, sino el rock and roll en general? ¿Cómo lo ves tú allí ahora? Es mi vida. Es una vida, ¿no? Sí. Si os para si, si vos paraix, ja podíem escoltar un tema que ara sí, em el tenim ben preparat. Crec Love que fan desperation. Venga, i dos, somí. Venga, podem pues escoltar, vamos a escoltar altra canció de Motorcity del que estan grabant para més adavant sacarlo en CD o vinilo. Hola dos. Hola dos. Hola dos. dos. dos. Somí. Yo que valía la pena esperar y buscar la canción ¿o? Sí, sí, muy buena la canción ¿eh? la es que sí. ¿Cómo muy se bien. llamaba que me han dicho? Love and Inspiration Buena canción, la verdad Love es que me, muy bien, muy me, bien. Está, me está dejando alucinado Lo nuevo de Motor así Muy contundente ¿eh? Este hombre tiene muy buenas ideas Eso nunca se tiene que perder Eh, bueno, antes de seguir un poco más con nuestros invitados de hoy y de Motor Así, quería justamente comentar que eh, en Costiz ahora este está eh, este fin de semana, 17 de mayo y mañana 18, hay justamente un evento que es el sexto Little Bustuk Riggy eh, con bueno, es un evento natural que se hace en medio del campo. Y este año pues cuenta con tres bandas Que uno son Caparrots Band eh, Bruce Band Que son, hacen Ricky Mallorquín, estos dos grupos Y viene una banda justamente de, fu de fuera Que se llama Emeterians bucket eh, by Charlie Sound Es una banda No sé si de, No sé si son de la península ¿Tú los conoces, Nick? No, no, no los no, no, no conozco Bueno, esta, pero... gente, esta gente han compartido escenario Con los Marley, con dos, con Don Carlos Y los Wilders Eh, ya sabéis, si queréis escuchar buen reggey, estar en el aire libre fumando unos buenos petas y compartir <laughs> opiniones y, y lo que sea, en Costitch hay este evento que mira. No, dime, dime. Sí, no, ya ja aprovechando sa coyuntura, aprovechando para hacer una miqueta de agenda, paraix. Uh, bueno, també hem orientat un burrofax aquí, que sabeu que en el local de Secoxarxa, al passeig Antoni Torrandell, número 16 entre el carrer dels Oms i la plaça dels Patins uh, cada divendres hi trobareu uh, un sopador vegà, que s'està fent uh, crec que no sé si va haver la setmana passada o això i uh, són quatre plats més postres per 4 euros o quatre talents uh, si voleu passar-vos a la moneda social i recordar-vos que la festa social de Secoxarxa és gratuït i, i bé, a part d'això, també hi haurà altres, altres activitats com per exemple el divendres 23 de maig hi haurà un intercanvi lingüístic a la part de, de dalt, de la xarxa, a les 7 i mitja i es farà una llamp sessió en acústic a les 8 i a les 22 uh, hores. El divendres 30 de maig uh, també hi haurà tapes uh, gratuïtes per a la gent que realitzi l'objecció fiscal. Segueu que uh, ara està la campanya engegada de objecció fiscal. Podeu tenir informació dels seus events a uh, uh, contrainfo.cat, us ho recomanam i, evidentment, us uh, uh, demanam a tots que, que tothom s'informi i faci la seva petita aportació a uh, Uh, a tots aquests uh, projectes socials que, que hi ha uh, traguent els dobbers de lo que serien, ja sigui l'Església, ja siguin els militars, ja sigui tot l'aparell repressió de l'Estat. Uh, de subjecció fiscal es tracta d'això, de desviar tots aquests dobbers per, uh, per potenciar projectes molt més socials, evidentment no, no militaristes i, i evidentment també no religiosos. I també hi ha uh, el concert d'avui que teníem també nan de camícava a Manò a Sonndoí, que uh, és pràcticament secloenda de, de lo que seria sobresada de peix uh, d'enguany i estaran tocant a, a Orde mundial a fees, forces elèctriques d'Andorra <coughs> i una bèstia incontrolable. Si vos paraís, anamos a posar un tema de la, de la bestia incontrolable y... y bueno, yo también quería poner un tema Después la sí. ponemos Para que la gente se vaya concienciando El que vaya camino para que os estéis escuchando eh, Para ver el, este evento del Rigi Teníamos aquí la canción así Tipo Rigi también va a poner Bueno, podemos hacer una cosa Podemos ser primero de Rigi Y después ya podamos la, la bestia incontrolable Y enlazamos De acuerdo, perfecto Muy bien, somidons Now this one's about the wickedest ronny of the mob The wickedest ronny that come from England town Bonnie over mind What's the price of your t-shirt money What's the price of your t-shirt, Barney? what surprise price of your t-shirt, Barney? What's surprise price of your t-shirt, Barney? Oh, Mr. Barney, they feel it one-door-tying no plan Driver for the bus around Europe land He drive around the band, I'm out the U.S. and fame Oh, Mr. Barney, not joking, Mr. Barney, One so, surprise on your t-shirt, Barney One surprise from your t-shirt, Barney One surprise from your t-shirt, Barney One surprise from your t-shirt, Barney Oh, it's a money, the crazy young, the saxon Say what you want, if no free of no one One thing you must no one understand For a kiss, moon, I carry surprise on t-shirt party what's the surprise on your t-shirt party what's the surprise on your t-shirt party what's the surprise on your t-shirt party your t-shirt by the aquel que no vaya en contra de en que no vaya en contra de Dios a mí difícilmente ir en contra de Dios ir en contra de la vida ir en contra de muchas cosas no todo lo que Dios significa no y yo cuando veo un concierto de música heavy donde Javi Metal o como se llame, que yo tampoco sé ni como se pronuncia el amor estoy metiendo la pata y es otro grupo y tal esto yo, internet Javi Metal, y veo cagándose en el papa y poniendo y quemando una cruz Yo no puedo respetarlo. Yo me tengo que cagar en su puta madre. Yo no puedo respetarlo. No solamente que si pudiese combatirlo con una espada, los combatía. Si pudiese, tuviese la posibilidad de matarlo, los mataba. Que se los digo tranquilamente. Sin ningún problema de ningún tipo y ningún o sea Aquel que se mofa de Dios. Aquel que insulta a la Virgen aquellos que donde murió Jesucristo para salvar a estos hijos de puta que están viendo en la tele la quema y se mofa yo tengo que respetarlo una mierda pinchada en un palo yo lo he dicho muchas veces no tenía que haber nacido en esta época no, yo creo que estoy fuera de lugar único... estoy fuera de lugar o sea, esto en la época gloriosa de este país Se combatía con espada. A estos mierdas, a esta escoria, porque esta escoria ha existido siempre. No me refiero a al heavy metal ese. Me refiero al tipo que ustedes acá me la vi, que encima es un proetarra. Es hijo de puta, es un proetarra. Pues ese es un exponente de esa música. ¿Que todos sean así? Seguro que no. Que los que vinieron al puerto estaban en unas condiciones nada saludable Los vi yo. No hace falta que me lo explique a nadie. Que los baños no saqué... No le saqué fotografía porque me salió una muchada de asco Claro por que fue paz, así Y que creo que el Puerto de la Cruz No es el lugar adecuado Para organizar este tipo de conciertos Y sin la menor duda Porque nuestro turismo no tiene ese perfil Esto lo hacen en el sur Y a lo mejor cojonudo Con los ingleses, jóvenes Hartos de, de, de, de, de, de beber cerveza y, y que le quieren divertirse Bien De, mato, de la represión fascista como se puede ser Sexo ai, mer avantatge a nos. Tu canis correr, ja. Ma te Ma te Ma te si ricorda, ma te Ma te facermi se ricorda matermi se ricorda salve tradiena facermi se ricorda matermi se ricorda matermi se ricorda matermi se Bueno, pues, uh, això és el que opinava un d'aquests personajillos que se posen per la tele i ja que estàvem en tant de control de, després d'aquesta de, política morta per, a mans d'una de del PP enfadada, doncs uh, res, i després de tota ser que s'està armant amb lo tweets tuits... Uh, que hi ha persones detingudes bueno, de, les han sí, 4, que... 4 o 5 persones ja, ja, sí, ja, ja, ja. Sí, les han posat ja lliures crec, però, que, però que bueno doncs això és el que tenim també ja no només en el Twitter sinó a les nostres televisions aquest tipus de, de, de, de gent que diu totes aquestes històries però això és el que nosaltres pensam el mateix que en Evaristo ja veurem el bueno, lo que ocurre. Eh, bueno, antes de, de, de escuchar la parafernalia que nos ha soltado el, el personaje, este estaba escuchando una canción de, de Traster que se llama Barney y una canción, bueno, una canción, una especie de prólogo de una bestia incontrolable, que el que quiera ver el concierto, pues ya sabe, hoy en, en la posesión Son Durí con Orden Mundial y son Duri, son Duri. Ah, Son Durí, perdona, sí, Son Durí. Y mañana estarán en esa posesión junto a Escorpio y Maresme, si no me equivoco. Hoy también hay justamente la segunda edición del del Miotragus Fest en esa factoría. Esa factoría, es verdad. Que tocan rap, en rap Esfosé, Dam, Guadaña, Niñosaurio, Ur, eh, Urglas, Adicti, Ad, Ad, Adictis, Riot Cats, eh, DJ Martín Calimocho, Heiri Clotes, Batucada Terra Roja y Guillén Destró. El que quiera, ya te digo, o sea... Claro, hay... Hoy es imposible quedarse en casa. Hoy es imposible. Después también, el que quiera, puede ir al TNT, si no quiere salir de Palma, que hay una pinchada de música hoy, y es a partir del 10 y cuarto... Y bueno, o sea, el fin de semana se ve que está movidito de... Se presenta calentito. Calentito, calentito. No eh... Bueno, uh, estamos ya casi, uh, casi, casi al, final. Sí, sí. al final del programa, sí. pero que ahora tenemos tiempo para una miqueta de más. Sí, uh... Justamente yo ahora quería hacer una pregunta a nuestros invitados, como no, que están aquí saboreando nuestro programa, que la primera sí, vez que vienen aquí. Encantados. Vosotros sois fanáticos de Motorhift, ¿no? Cántale, mía ¿A quién, ¿A quién no le gusta motor hit? Bueno, vosotros ya habéis, a lo mejor habéis escuchado miles de versiones de, de sus canciones y tal, ¿hay alguna en particular que tengáis ganas de escuchar? Kill by Death Pues mira, justamente, esa no te voy a poner. Toma. Esa <risa> no te voy a feeling aquí. Esa no te la <risa> ay, ay, feeling, ay, ay, Tú, no te tú la también, ¿por qué Raúl? Tú, ¿por qué preguntas? Hombre, porque, pregunta, porque a lo mejor, ¿verdad? como Aurelio y yo nos conocemos hace mucho tiempo, me le últimamente el cerebro y es una cosa Pero telepática. Una broma. Pero, <risa> <risa> Pero bueno, casi, casi te acerca la canción. No sé ah, si le habrás escuchado alguna vez este tipo de versión que mira, pónsela y que adivine. Cerebros. Cerebros. If you like to gamble, I tell you, I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. Pleasure is to play, don't make no difference what you say. I don't share your greed, the only card I need is the ace of spades, the ace of spades. All right i high one dancing with the devil Going with the flow It's all the same to me Seven or eleven Snake eyes watching you It's so devil double lippercut Double stakes are split The ace space The ace of spades All right. Born to lose Gambling's for fools But that's the way I like it, baby I ain't gonna live forever Yeah, don't forget The Joker want see me, read them and weep, the dead man's hand again, I see it in your eyes, take one look and die, the only thing you see, you know it's gonna be, the ace space the ace space spades, all right. Bueno, ¿qué os ha parecido esta Bistoso. versión de Motorhead? El Ace Space tan famoso. Una, una caña. Una caña ¿eh? Si no conocíais este grupo, se llaman Heins y Dixie. Parecen que es ACC, pero no. no Es justamente el juego de palabras. Y nada, es una banda. Si no la conocíais, es una banda de la montaña de Apalache. Y bueno, cuenta cuenta la historia de que esta gente pues no salía del pueblo. Son muy rurales, como habéis visto. Solo tocan <risa> con instrumentos en plan country y western. Bueno, que aparte hay dos hermanos. Que su padre es un gran eh, banjista de la época, de los años 50 y 60, Don Reno. Y cuenta la historia de que esta gente pues eso estaba en, en el pueblo y tal. De repente escucharon que hubo un accidente a las afueras del pueblo. Se acercaron allí. Y desgraciadamente el conductor murió... Pero se encontraron en, en, en el maletero del coche pues discos de ACEC, de Aerosmith, bueno, de Kiss, de diferentes bandas y tal, y nunca habían escuchado esta música. Entonces al escucharla, pues decidieron pues justamente hacer este tipo de versiones de, de estos grupos y la verdad es que cada vez que me compré un disco de ellos se me pone la piel de gallina de cómo coge el tío una velocidad y una exactitud de hacer las versiones con un, no sé con un talante muy especial es sí, un nuevo especial. sabor sí, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, bueno, ya tenéis el baño es muy bonito el baño es un, un instrumento y la mandolina también la mandolina es la que le mete una caña total, total. hay violines también, ¿no? hay sí, también son, ya te digo Muy rupestes. Si sí, vols parar, ja, quasi per despedir una mica del programa... Sí, nos despedimos con una amb canción. La, amb una cançó vostra també, que venia després d'això. De Perfecto. Ah, i, I ara mos comentàveu en la post, jo poso en play sí, i vosaltres sí, després ja sí, sí, sí. deus lo que és. D'acord? Som-hi, doncs. Y quinta do... ¿Quién me irá, final? Six Esto pack. era Six Pack Six Pack vale. Pac de seis Muy bien, muy bien, muy bien Y de eso ya nos conviene a despedir Sí, ya estamos llegando al final del programa Ha sido un placer teneros aquí Nuestro, paso de lo nuestro sí. Bueno, nosotros justamente mucho más todavía Podéis compartir con, con, con todos vosotros eh, Vuestras nuevas canciones Las antiguas que hay justamente Os habéis acomodado para que no las perdáis Y la verdad es que... Esto promete para el día 31, ¿eh? Sí, sí, sí. El 31, el que quiera asistir, ya sabe, en la Plaza San Jaime de Manacor, junto a Full Metal Jacket y Atómica, Motorashi. Molt bé, molt bé. I, molt bé. i uh, uh, en 1984 mos de anirem despedint uh, cap a la setmana que ve. Vos posarem algun temita més, si vos pareix. Mira, bueno. jo ara tenia um, aquí un preparat, uh, un curtat, ¿vale? I, I així ja mos despedim amb Danger, bueno. Danger, de Genocide Superstar. Jo me despido... Hasta dentro de tres semanas uh, La semana que bueno, viene eh. Recordar que el que quiera asistir a la final De fútbol americano Contra Imperial de Reus Mallorca-Voltor se juega pues El ascenso ahí, en la final Vamos. No podré asistir porque tengo que estar en el campo bueno. Y la semana siguiente pues No es porque justamente vaya a ver a motor sí, Pero tenemos justamente una día de castellera Y el que quiera asistir en esa plaza De esa basa pues estaremos los Alot de Llevan, Mallorca, eh, los castellos de Mallorca i la colla jove de Tarragona Molt bé, idò gràcies a tots i esperàvem ben aviat també més novetats i vamos, aquest lujo poder haver evaporat aquesta, aquesta gravació local i la veritat que sona brutal ja, o sigui, gràcies, ànims i, i moltes gràcies A nosaltres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 ¡284!